Hola, buenos días, acá Romina, escuchándoles como cada mañana y desde temprano pensando que quiero mandar un audio y escribir y, y recordando que hace dos años, eh, también me lo recordó uno de, de los audios que se hicieron escuchar durante la mañana, eh, que hace dos años acá en Patagones se hicieron la pintada de, de los pañuelos y después la policía salió a, a querer eh, reprimir, si se quiere, a quienes estábamos ahí, yo estaba ahí, y fue una situación muy fea que, que creo que nunca me voy a olvidar, de, de sentir miedo de, de que un policía me, me anoté de brazo y me grite qué estaba haciendo, y mirarlo y decirle, estoy pintando un pañuelo en una plaza pañuelo blanco con toda la historia con todo lo que eso significa como en cada plaza de, de, de todo nuestro país y, y fue feo fue fue muy muy fuerte ese momento de, de verme corriendo con un compañero que, que me llevaba para que esa policía ese policía no no me, no me agarre y, y ver que la plaza se llenaba de policías y Y subirme un auto, ir hasta un lugar y subirme a otro auto y, y fue... en ese momento me vi ahí y dije ¿en serio está pasando todo esto? Después de 42 años está pasando todo esto Y fue una sensación que hasta el día de hoy, cada 24 de marzo, recorre todo mi cuerpo Y pensar que, que nunca más nunca más tiene que volver a pasar algo así, que nunca más eh, ninguna autoridad municipal, provincial, nacional, como hizo cuatro años de gobierno de Macri, pueden contra las leyes que estas, los derechos que estas madres y abuelas de Plaza de Mayo han ganado, no pueden contra la memoria de un pueblo que no olvida, que no debe olvidar. Porque la única manera de hacer justicia, la única manera de que esto no vuelva a pasar, es la memoria. Es recordando cada año lo que pasó, lo que no tiene que volver a pasar. Lo que como pueblo no podemos permitir que vuelva a pasar. Hoy, 24 de marzo de 2020, nos encuentra cada uno de nuestros hogares. Eh, con todo lo que eso implica con todo lo que eso también moviliza por dentro cada persona de encontrarnos de, de, de vernos solas, solos de extrañar de necesitar el contacto con, con el otro y, y también de valorar un montón de cosas hoy mi mayor deseo es que nunca más nunca más volvamos a tener un golpe de estado que mis hijes puedan tener una sociedad distinta una sociedad y un mundo distinto como tantos de, como aquel mundo que soñaron tantos desaparecidos como el mundo que soñamos quienes vivimos la lucha feminista y es un mundo que creo no es imposible te va a costar pero si el presente es de lucha el futuro es nuestro les mando un cariño y un abrazo a todos.